...con Jessica de la Feria Feminista. Buenas tardes, Jessy. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Y además sorprendido, porque un poco me, medio que me agarró a contramano esto de tanta flexibilización... Como estábamos con la cuarentena hace una semana que cambió hace 15 días y, y ahora van a abrir los gimnasios o los, o los bares, no, no se me termina de aclarar. Todavía no sé para dónde agarrar, Jessica. Pero. Ni sí, hablar. Y si querés salir hoy a un bar, ya no tenés lugares. ¿eh? Ah, reserva, claro, porque hay. hay que sacar turnos. Yo estaba preparadísimo para ir al gimnasio, Jessica. Y sí, y sí, pero favor. dije, bueno, ya que, ya que me confundí, aprovecho y voy al bar, capaz. Bueno, claro. pero entre, entre todas las cosas que podemos hacer las pampeanas y los pampeanos, ¿qué se agrega este fin de semana? Bueno, el sábado eh, tenemos eh, la Feria Feministas Trabajando, la número 16, así que el primer sábado de junio tenemos nuestra Feria Feministas Trabajando. Ah, ¿ahora nomás el primer sábado? Ahora, ¿cesita? ya, sí, sí, no, normalmente es el segundo, Porque el primero eh, la municipalidad siempre hace la feria y la idea es como sumar, ¿no? No hacer el mismo día que, que el municipio. Pero este mes el municipio decidió hacerlo la segunda semana, así que nosotras este, eh, lo, lo hacemos la primera. Así que buenísimo. Así que intercambiaron los sábados, digamos. Claro, por este mes, por este mes no sabemos si de acá en adelante, pero para nosotras es buenísimo porque eh, estamos sumando un montón de compañeros, un montón de gente que se quiere resumar y hablar. Y así que, re estamos teniendo bastante re buena repercusión al hacer el primer sábado del mes. Jessica, ¿y qué hicieron? Porque esto medio como que se aceleró el, el, el momentum, ¿o no? ¿O es, estaban espera, expectantes para poder hacerlo este fin de semana o fue medio de sorpresa? No, no, no. En realidad, eh, nada, las compañeras plantearon que, se estaba, que desde el municipio se iba a hacer la semana que viene entonces bueno como para dar más oportunidades de venta y eso a las compañeras preferimos hacerlos este fin de semana por junio no no sabemos si de acá en adelante va a ser así claro este, claro así que bueno por esta por este por este mes lo hacemos la primera semana de Pero les va a venir muy bien, Ceci, si, a, a las compañeras este, poder salir a, a hacer este laburo, a feriar justamente, que hace un, un tiempito era una cosa que se veía como muy distante la posibilidad de volver a feriar. Así que bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Recordarle a la audiencia, si querés, este, hacer un, un paneo por lo que puede llegar a encontrar en la Feria Feminista del Parque Oliver. No, no lo olvidemos. Sí, sí, sí, del Parque Libre. Sí, bueno, eh, bueno, vas a encontrar, eh, como siempre, emprendedoras, artesanas, manualistas, eh, gente productoras eh, de todo, y este, en esta feria ahora fue, eh, está muy bueno que las chicas que hacen oficios también van a poner su stand. Eh, una compañera cerrajera va a poner su stand ahí eh, para eh, vender cerraduras y eso, y para hacer el servicio de cerrajería. Eso está muy bueno porque antes lo teníamos por la red, Pero está bueno que quieran tener presencia directamente en la feria porque una cosa es la red de WhatsApp que tenemos con las compañeras y ahí es como una bolsa de trabajo donde vamos pidiendo lo que necesitamos y eso y, y surge eh, alguna compañera que, que puede eh, resolverlo, trabajar de eso, de lo que necesitamos entre nosotras y otra cosa es la feria y está buenísimo que los oficios, eh, que las compañeras que tienen diferentes oficios, como la cerrajería, hagan un stand y pongan un stand en nuestra feria. La verdad es que buenísimo, porque además la gente muchas veces todavía está un poquito distante de la cuestión tecnológica y, y no sabe que puede acceder a uno de estos servicios que prestan las compañeras este, en distintas artes, en distintos oficios, y al encontrarse físicamente las personas por ahí este, acceden a uno de esos servicios. Cerrajería... ¿Y qué más? Algo de alimentación tiene que haber, Jessica. Sí, siempre rotulado con la fecha de elaboración, eh, siempre eh, bien, este, bien presentado, pero sí, las chicas eh, llevan este, eh, a veces cosas dulces, y eso porque justo acá eh, la feria es eh, después del mediodía, normalmente se consume bastante, aparte el Parque Oliver van muchas familias con sus hijos, y eso, así que llevamos pava eléctrica, tenemos agua hay un dispenser para, también para tomar mate, bueno, en este caso se va, se va a respetar el protocolo no es cierto de ferias que hay, por eso no tenemos talleres, porque los talleres son lo que nos amuchan eh, entre todas, así que en esta feria no hay talleres, por eso también fue fácil, o sea, por ahí redireccionar el tema de la fecha, porque no tenemos talleres porque es lo que nos... nos Que, que nos amuchan a todas claro, y si claro. no tendremos que estar a dos metros de distancia una cosa que tiene que, que todavía no se puede hacer pero este, esperan los talleres pero se puede volver a feriar Jessica que es sumamente importante para, bueno, para poder seguir llevando una vida más o menos este, al día al corriente como sabemos que todas las laburantas manualistas artesanas y emprendedoras de la feria feminista este, necesitan así que es muy bienvenida me parece esta novedad no no sí buenísimo buenísimo sí sí está bueno reencontrarnos ahora después de todo y hay o sea una de las chicas que vende cactus tiene una bebé se llama vicky Y entonces y dice, bueno, y ahora la van a ver a Vicky hace, claro, 60 días que no vemos a Vicky, ya no es una bebé más, ya pasó a ser una bebota, ¿verdad? Y ya era, era todo un tema, dice, ay, voy a ir con Vicky, decíamos nosotros, uy, pero Vicky hace un montón que no la vemos esta pandemia. Bueno, entonces reencontrarnos todas, aunque sea a, a dos metros de distancia, pero vernos. Eh, ver eh, ese, esas niñas que las vimos desde la panza, después nacieron y, y siempre van a la feria y nos acompañan a todas y cada vez más grandes. Después de esta pandemia, bueno, es como bastante, es muy emocionante para nosotras, que es casi es como una familia. ¿no claro, ¿no? claro. La y... feria para nosotras es una familia y bueno, y sabemos también, ¿no es cierto?, todos los problemas que pasan cada una de las compañeras, qué problemas tienen y cómo, y nos vamos ayudando para solucionar eh, para ir solucionando. En esta pandemia, cuando fue todo el tema del coronavirus, lo que hicimos fue este, diferentes este, trabajos que ya no se podían realizar intentamos promocionar eh, diferentes actividades, como el tema de las cadeterías, las cadetas, el tema de, de la comida también, claro. este, el tema de los tapabocas que empezaron. Entonces hicimos como una innovación, Total, o sea, con respecto a muchas actividades que ya no se podían desarrollar más con la pandemia para que las compañeras tengan sustento para poder... Este alimentar a sus familias, ¿no? Modificar, Entonces, actualizar sí. y ponerse al día con las, con las características de estos cuidados que había que tener y que todavía hay que seguir teniendo. La verdad que está bueno igual este, saber que pueden, que pueden volver a feriar y esperamos que los paseantes, las paseantes sí. en Santa Rosa que circulen por el Parque Oliver, que además hay mucha gente deseosa de parque y, y demás, ¿no? No, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Sí, sí, también fuimos es, como nexo con la municipalidad, ¿no? Con el tema de las bolsas de comida y eso, y fue bastante angustioso, viste, este tema de la pandemia, el hecho de que muchas actividades no se podían realizar como maestras de clases particulares y eso fue, y, y, o sea, en niñeras, gente que trabajó toda la vida, ¿no es cierto? Bien, plantear esto como una excepción, ¿no? Porque a veces eh, la persona le da como un poco de vergüenza pedir una bolsa de comida... Y eso porque nunca lo tuvo que hacer en su vida, pero saber también que esto era una cuestión de fuerza mayor, que no tenía que ver con que una no quería trabajar o no quería hacer algo sí, en particular. Sí, sí. Entonces, bueno, fue todo un apoyo que estuvimos haciendo durante eh, esta, en esta pandemia, convencer a las compañeras también, ¿no es cierto? Porque sabíamos que estaban sufriendo diferentes necesidades de que pida que de ser el nexo, de plantear, también contar las historias en, en el municipio, porque era gente que nunca había pedido tal cual, vida, tal cual, o sea, pero... nada, entonces tenés que, tenés que plantear por qué en este momento está pidiendo si nunca pidió. Y... Así que bueno, fue, fue bastante... Eh, estuvimos como muy activas toda esta cuarentena, y estuvo muy bien, y, y más... Y, y... Y bueno, y ahora nos vamos a encontrar. Así que mañana nos reencontramos todas. Buenísimo, buenísimo. Mientras tanto, habían estado ayudando a gestionar entonces todas estas ayudas. Hoy por hoy, de Jessica, lo sabemos, encontramos un Estado que por lo menos tiene oído y al que te le podés sí. acercar con un reclamo, con una posición. Este, por supuesto que esperamos que sea un suceso lo de mañana. ¿Desde qué hora, Jessica? Desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿no? Hasta las 5 de la tarde, bueno, va a haber oportunidad porque ahí, te digo, te, si te llegás seguro que vas a ver alguna delicia con la que te vas a querer ir. No, no, ni hablar, ni hablar. Y si van con los, los niños y eso al parque y... Y soy mañana es sábado, se puede salir, así que bueno. Y va a estar re lindo Eso, el día, seguro. El día. Gracias, <risa> Jessica. Dale, les mando un abrazo, saludo a vos, a favor. Abrazo. Abrazos Gracias para vos por... y para tus compañeras también. Jessica de la Feria Feministas, trabajando en San...